...todas juntitas y sonoras hoy. Y que somos las feuchas y estamos a la 97, como hemos dicho. Pues estamos esperando a nuestra Tamis, que también... ...a Temis, que también vendrá dentro de un poquito... ...y de momento estamos Manuela y la chula... ...con dos invitadas, bueno, una no, colaboradora... No. Nuestra, ...nuestra colaboradora, no una. Sí, sí, <ríe> colaboradora. <ríe> <ríe> <risa> nuestra a afiladora de cencerros y nuestra víctima. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Manuela? Ah, bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos para todo fin de para toda la semana. Um... Tú tienes cosas, ¿no? Que contar, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues ahora, dentro de un rato, porque es que quiero ponerle así un poco de, de intriga al asunto. Ah, vale, vale, Vamos vale. a empezar a ver con lo que tienes por ahí. Bueno, eh, hoy mismo, el eh, 18 de noviembre, ha empezado el, un simposium sobre la renta básica. Yo he estado a la tarde, a la mañana no he podido estar, y la verdad es que es eh, un, un como diríamos... Una propuesta eh, social importantísima eh, va a seguir mañana y por eso quería dar hoy la, la noticia eh, a partir de las 9 de la mañana, mañana sábado 19 hasta las 2 de la tarde que se cierra. Va a haber comunicaciones sobre diferentes formas en que se ha implementado la renta básica universal en diferentes países y luego va a haber una mesa que se llama Necesidad y viabilidad social, económica y política de la renta básica Me parece algo eh, a, a señalar, algo a, a participar, algo a pensar y por tanto ver la importancia de la renta básica eh, en España y en toda Europa y en todos los países de, del mundo en realidad. Entonces un poco por ahí. Hoy he estado viendo una película que se llama En el mismo barco donde el director Rudy Gunuti... Eh, hacía un poco una exposición de la importancia o de, y de las dificultades también que la, la renta básica eh, tenía la renta básica universal tenía como como esa idea a implementar a nivel social y bueno qué más qué más qué más tenemos a ver bueno pues decir que que, que envi barrieta Todos los jueves, está y este jueves termina, durante todo este mes, eh, ha habido unas unos diálogos con, con diferentes mujeres que han venido a hablar sobre la importancia de la ciencia y de las mujeres dentro de la ciencia. Eh, este último jueves, que es 24, va a estar una socióloga. ¿no? Las otras eran científicas, pero esta vez va a ser una socióloga, una socióloga, que va un poco a dar toda una perspectiva sobre qué, qué hacen las mujeres en la ciencia en estos momentos. Va a ser entre la, la ponente capitolina Díaz y va a estar entrevistada por eh, Javier San Martín. Y bueno, no tengo así mucho más, pero vosotras sí tenéis eh, sí, cosas que decir, ¿no? Sí, tengo que mirar la chuleta porque está ahora el Festival MEM, todo este mes de noviembre está el Festival MEM, de música y arte experimental, <coughs> yo ya sabéis que yo voy por lo mío, yo barro para casa. Tú barro, barro. El, ar el, bien? el arte, sí. la música. <coughs> Entonces, bueno, sé que hoy hay un programa en, en la sala, en la, eh, ¿cómo se llama? Men Exhibition uh -huh. Hall, en la Plaza Cantera, que, bueno, es la sala Arrovia, Pero ellos les gusta que se llamen Men Exhibition Hall, porque cuando es el festival de Men se llama así. Y tenemos una oferta bastante interesante de, de performance y conciertos. ¿Para cuándo es? Hoy, por ejemplo, empieza a las 8, o sea ahora estará empezando y termina a las 11.00. ¿En Arrovia? En la Sala Arrovia, Plaza Cantera. Ah, vale, vale. Tenemos también a... Vale, lo cuento. Dentro del Festival MEM tenemos también en la sala, en el Centro Cívico de San Francisco, a elba Martínez con una exposición preciosa que estaba viendo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, antes de ayer hace una no me acuerdo el título de la exposición porque no, no me han dejado ir a por la chuleta, bueno, no es que no me han dejado que no he ido a por la chuleta, pero es una exposición muy íntima, muy bonita. Eh, dice algo así como pinto un pájaro cada día para ser más feliz, algo así muy bonito, muy poético. Y que lo recomiendo también en la eh, también en el, eh, en la plaza Corazón de María, que está al lado. Eh, tenemos también el Sarean, pues hay cositas, o sea, hay... Ahora mismo acaban... De, es que está todo como muy frenético porque es un festival que dura todo el mes y cada día pasan muchas cosas. Entonces, sé que acaban de quitar una exposición de Magua 3 y ahora no sé qué exposición estará, pero que bueno, que os recomiendo que hagáis la ruta esta de, ya digo, Sarean el Centro Cívico y Sala Arrobia, allí también tendréis los los folletos estos, los libritos del programa y cada unos días todavía para disfrutar. Pues nada, Otos, quería comentar, por eso te he preguntado, hablo de Arrobia, porque claro, en, en Ocharcuaga eh, hay, un, hay un centro que se llama también Arrobia, el centro de teatro, y es todo está el fin de semana... Eh, se está haciendo el festival el primer festival de teatro social y participa bueno hoy va a haber una mesa redonda ya está siendo porque empezó a las 7 y mañana a las 7 también hay un grupo de eh, catalán, Sisa y el domingo pues ha oído de Ochar el grupo de teatro comunitario de Charcoaga en el que participo Ah, decir, yo quería yo, yo, yo levantando las perlitas. Yo claro. quería preguntarte qué es eh, teatro social o cómo aquella más teatro social. No todo el teatro es teatro social en sí. Eh, pues mía, es una de las preguntas que las mesas de alrededor se hubiera estado, se lo hubiera preguntado dónde está la diferencia entre el teatro social y el teatro comunitario. Y el teatro. Porque, no el teatro claro supongo que también como en la película supongo que se puede tratar de diferentes temas puede ser muy profesional y temas que no sean mmm, donde pongan el tema pongan ahí el, el foco en, en algún en sacar algo que, que la sociedad va como si denunciar no me imagino eh, y después también Ya no solo por los temas, sino que la gente que vaya, incluye lo que es, o sea o que son los actores y demás, pues supongo, ¿eh? porque yo no estoy en un grupo social, sino en un grupo comunitario. Supongo que igual es eh, gente, no lo sé, ¿eh? que ha tenido problemas, pero bueno, no creo que no ese es el tema. Me parece que me estoy pasando porque ese no es el tema, no, no que, que no es, no. que puede participar cualquier persona, pero que los temas son... Sí, una especie de denuncias, ¿no? sociales. ¿Qué va a haber mañana? Pues eh, un, pues el eh, eso, el grupo SISA de Catalán y ah, va o sea a hacer que una vienen, obra. Sí, sí, vienen los catalanes, estáis sí, vosotras. Sí, ya están aquí, están participando también en la mesa redonda con el grupo con algunos participantes también del grupo de Teatro de Ochar y y otra gente también que están participando en la mesa redonda. Mañana, como he dicho, a las 7 de la tarde, en Arrobia, en Ocharcuaga, el grupo teatro Sisa. Y el domingo a las 7, también en Arrobia, el grupo de teatro comunitario Aullidos de Ochar. Deciros que ya se pueden, podéis también, que va a haber también todo el fin de semana, independientemente es, pero que también ya lo podéis disfrutar, eh, un mercado medieval en Ocharcuaga. Es el primer año, además también, del mercado medieval. O sea que se puede hacer de todo. Aquí me quiere hacer una pregunta, no sé si te lo voy a contestar. no, si no, cuando termines quiero decir otra cosa. Sí. Puedes, puedes ya terminar. Bien, eh, es que yo también barrio para casa, sigo barriendo para casa, que hoy en la ¿cómo se llama? Eh, la sala esta que está enfrente del de Anchoki. Enfrente eh, en del Anchoki. ¿El bar este? Mm. Hay un bar. Sí, que está... sé que hay, pero no sé el nombre. Ahora os diré pues que hoy van a tocar los Villapellejos digo Ay qué bonito, bonito oh, buenísimo por lo que sí, nos sí, gusta a nosotras sí Carlos es de la es que a todos sí. no se puede llegar y siempre nueve, y me ha no parecido si llego a saber el... ay espérate cómo se llama por supuesto que, que, que las, mira, les queremos más han venido además varias veces el botera me toca me el que es chemi que también le llaman Smoky, toca conmigo en el grupo del Ensemble, es muy simpático, y me ha mandado un mensaje que dice tocamos a las 21 y seremos bastante puntuales, porque luego hay una movida en el Anchoqui del Bilbo Lop, y para que no haya desbandada, Y, y luego ya me he mandado otras cosas que... Bueno, no sí, que todas las feuchas que están escuchando no creo que me interesa. No, es porque mañana vamos a ensayar y que estaba sí. pidiendo reserva del Bilbo Rock. Bueno. Todo lo queréis saber. <risa> <risa> bueno, pues ya os dejamos con todos estos cotilleos y demás que estamos. Pero os voy a dejar, fijaros, eh, he descubierto... No, bueno, yo no lo he descubierto, pero de pronto que he oído, ¿no? Porque es que han dado un premio a la banda... Eh, ...del año más joven... ...a nivel internacional... ...y son unas mujeres... Eh, ...se llaman HIT... ...que sin que son son estas eh, madrileñas... ...y, y me ha parecido pues... Eh, ...muy gracioso... ...ellas se llamaban... ...HIT, que por lo menos... Heath, ...no sé si lo pronuncio bien... ...creo que no muy bien... ...que significa ciervas... ...ellas en un principio por lo visto... ...se, que, se llamaban ciervos... ...en inglés que sería Ders, pero por lo visto debe haber un grupo canadiense que también se llamaban, le dijeron Nene, ne, ne", que esto está ya aquí ocupado el, el nombre. Además me parece, como son cuatro chicas, mucho más adecuado ciervas, ¿no?, que, que ciervos. Bueno, pues os quería poner, pues así la escuchamos y las descubrimos conjuntamente. ¿Qué os parece? Vamos a escuchar con Chili Town. Pues hoy tenemos a nuestra víctima que se llama Maribí O Arteta. Hola Maribí. No. Lorea. Ah. Hola Arteta. Lorea O Arteta. Lorea, Lorea. Madre mía. Hola Lorea. Pues no sé por qué te ha puesto Maribí. Lo Hola Lorea. Hola. Perdona. <risa> Bueno, Lorea, tú eh, nos has contado o me has contado que vienes un poco de las artes visuales, que eres artista plástica, pero que te has eh, hace años te metiste ya en el tema del sonido. A mí a mí me interesa eso, por qué el sonido y por qué, y cómo y cómo pasaste, si fue fácil, difícil o, o necesario en tu caso. Bueno, a mí me parece que en el mundo del arte no hay unas fronteras ni eh, límites establecidos, entonces te mueves eh, con el carbón como te mueves con el sonido o te mueves con la imagen en movimiento o el color sencillamente por eso, de la misma manera que ahora usas carbón o dos dimensiones o tres dimensiones usas la imagen en movimiento o pasas al sonido a partir del vídeo facilísimamente ¿Por dónde empezaste tú en el caso del sonido? porque eh, época Eh, bueno, ¿y cómo y cómo cuáles son tus influencias? ¿Cómo, cómo eh, conectas y empiezas a, a experimentar y a, y a profundizar y a conocer y a, a vehiculizar tu, tu, tus inquietudes? Yo dentro del sonido lo que tengo es sobre todo es curiosidad. Ajá. como en lo demás. Y no una larga trayectoria. Entonces, desde el vídeo, por ejemplo, es te lo pide Entonces, poder utilizar sonidos o músicas ajenas o bien incorporar elementos tuyos propios, que es, no sé si es más fácil, pero bueno, se llega fácil. Y luego eh, hemos estado trabajando con en un curso con Miquel García eh, en Oreja Toca. Entonces ahí a mí se me abrían muchísimos campos. Eh, conocí mucha gente, hasta entonces desconocida, entendí, bueno, y tuve más curiosidad también y, y vi muchas músicas y muchas formas de entender el sonido y de trabajar con el sonido, crear tensión, emoción, texturas, buscar otros recursos que no sean un lenguaje idiomático, que no sea mi, do, re, mi, mi, sol, fa, mi, fa, sino otro asunto ajeno a eso. y, y Y desde ahí, gente que me gusta muchísimo, por ejemplo, es James Tenney, que hace igual unos años me habría parecido un horror, ahora me parece interesantísimo. Y otra mucha gente. Lo que quería pensar, estaba pensando ahora, que hemos dado por supuesto tu, todo tu campo visual, pero en el campo visual que eras también, una persona que experimentabas constantemente, o ¿desde dónde empezaste eh, cuando eras más joven? Bueno, yo hice Bellas Artes. Y luego trabajando lleva muchos años trabajando y, y buscas cosas pues sí también en los últimos tiempos por dónde estabas danzando bueno en los últimos tiempos lo que está... hice una cosa en mirarte que estaba combinada en el sonido y el papel es una una pieza de pues si en el patio del magnolio de, uh -huh. de pinturas Eh, suspendidas en unos hilos, absolutamente todo lleno y además hice una música con el papel que primeramente había sido solamente soporte para mi trabajo y entonces desde ahí me parecía interesante utilizarlo como, como instrumento, como instrumento generador de texturas, de matices, de tensión, de quizá emoción, en, en cualquier caso buscando, ¿eh? sí, sí, sí. Buscando, eh, buscando caminos. Y entonces colgué un montón de piezas mías, de pinturas mías en papel y formé una especie de bosque. Al acabar un, el concierto de papel, que una pieza de unos cinco minutos, propuse una jam session y la gente que participó en esa jam session tenía que de alguna manera generar sonidos con las propias piezas que yo había colgado con mis pinturas y las rompimos todo. Rompimos, fue de sí rompimos de alguna manera generando cada uno participando de su manera uh -huh. Uh -huh. ¿podríamos escuchar algo querida? Pero lo que vas pues lo que de... voy a poner es un concierto de papel, por ejemplo esa primera cosa ah. pero en la rasquito pero yo quería comentar una cosa para, para, para crear contexto y ubicarnos Lorea viene aquí como invitada mía, ah, ¿sí? dentro del programa de la afinadora Ay, de CENCER. Perdona, porque es que ahí aquí algo se está acoplando. Ah, no sé, sí, ¿qué huele es esto? No, esto está apagado. No, ahora, ahora bien, sí. ¿Sí? sí, sí, sí bueno, era... que quería aclarar que Lorea viene aquí como invitada nuestra, pero para el programa para el programa el la sección que he propuesto yo de la afinadora de cencerros, que como dije el otro día va a ser eh, musical mi sección y entonces voy a traer voy a intentar traer cada vier, cada tercer viernes de cada mes a una persona a una mujer música y tocar un concierto con ella en directo aquí y entonces pues ella Lorea como presentación posterior a, a tu intervención, Amaya, Lorea eh, pertenece a... Es una de las integrantes de la de uno de los grupos que tengo yo que Es se que llama... tienes tantos ah, ah, ah, Tengo dos oficiales ¿eh? Y tres es normal no, sí, Un no. músico o una música puede tener hasta cuatro o ocho claro. Los que haga falta Lo que se les ponga Pero hay. que Lorea es una de las integrantes de, nuestro, de primer grupo mío Y de ella creo que también de música que se llama AAA y termina la noche, porque ella se empeña en que terminara la noche. O sea, que es una compañera conocida y muy querida mía de ya hace mucho tiempo y hemos tocado muchas veces juntas y seguiremos tocando por muchos años, espero. ¿Y, y esto que se va a oír ahora? Lo sí, explica un poco, a ver... Claro, claro, pues la rasquitud se merece una explicación. Ya, bueno, es el mismo concierto que hicimos eh, que, eh, que hice en Bilbao Arte, que luego participamos también las chicas AAA y Miquel, y en la rasquito me dijo, es, es una versión de lo mismo, le uh -huh. incorporé otro elemento, pero es la misma versión. Pero ahí toca sola. En, en, sí, en ese toco solo sola. ¿y terminas destruyendo también todos? no, tus... no, porque no venía no, no era el lugar vale. adecuado para vale. es que llevar me estaba imaginando cosas. una cantidad de energía solo en preparar la, las, sí. las performances y, y el sonido para bueno, lo... la del bosque sí que fue una cantidad de energía tremenda, ¿verdad? porque estuviste pintando sí, trabajé mucho mucho muchísimo son cuadros divinos divinos Todos colgados y luego a romper... ¿Que estaban en el acrílico o...? Eh, bueno, también. También. Pero no solo. ¿No? Sí, sí no. pero se trataba de que fuese interesante de tal manera que a la hora de romper te importara. Sí. Ya, sí, ah, sí. Ah, sí, porque también ocurren cosas muy importantes y después de que sale del telediario se te pasa de la cabeza. Pero esa ¿Mm? sensación del momento de coger y romper me parecía sí, interesante. Sí. sí, que además yo cuando lo estabas comentando también veo que enlaza un poco con el tipo de música que tocamos, ¿no? que es una música que, de alguna manera, rompe con la tradición, que, bueno, casi digamos que también casi ya es clásica, porque ya lleva casi 100 años dando vueltas por el mundo, este tipo de música, pero que hay gente, curiosamente, que nunca ha escuchado un concepto de este tipo. Y, por ejemplo, si vierais ahora el, el cuadro que estoy viendo yo, con su instrumento, que es una caja de zapatos, O sea, el instrumento que tiene ahora es una caja de zapatos, o sea, eso es romper, eso es romper. Lo demás sí, pero, es pero a mí lo que me sugiere, claro, ya no solo es eh, romper, ¿eh? es una catarsis, ¿no? También, el, También sí, claro. es empezar de nuevo algo que te importa y donde uno lo deshace, ¿no? Sí, sí, sí. en realidad no destruyes algo cuando pueden hacer algo nuevo, ¿no? Te claro, te... exactamente, sí, sí bueno pues vamos a disfrutar vamos de estos movimientos vamos a escuchar un cachito un cachito al ¿no? principio del... Del... Bueno, pues os que quedado con cara de póker. ¿no? Un poco, un poco, no te creas. Sí. No, sobre todo porque, claro, ha habido un silencio y no estamos muy acostumbrados a esos silencios, ¿no? a mí por todo me parece muy interesante pero de pronto nos hemos quedado mirándonos que ¿se ha cortado? ¿ha pasado algo? Bueno, nosotras dos no, porque ya lo conocemos Ya lo conocías, sí más Eso ha la Manuela la y la yo, la... Las, sí, imagino que ¿Eh? los que están escuchando también igual, ¿no? Ya, en realidad esto viene de... bueno, imagino que mucha gente conocerá y para la que no conozca, pues que... os recomiendo que miréis John Cage, que es un clásico entre la música entre los músicos y, lo, y el público de este tipo de música no idiomática, John Cage, KG se escribe, que tiene un concierto que se llama 433, en el que se sienta el pianista frente al piano, en una sala llena de público, y no toca, sino que se queda en silencio, entonces el concierto es Mirarle. lo que la gente, los sonidos que la gente genera, Normalmente, porque siempre estamos haciendo algún ruidito O sea, eso, el silencio no existe, decía La premisa de John Cage era El silencio no existe Entonces, en ese concierto el concierto lo ¿Y la dio. gente paga por ir a pirarle? El concierto lo dio, bueno, ya falleció El concierto lo dio el público Cuando tosían o, o respiraban de tal manera O sea, eso era En realidad, lo que cuando tú vas a escuchar un concierto Vas con una expectativa de bueno, que te entretengan y tal y cuando de repente el, el, todo, pero el, el pianista con su traje, su chaqué y todo el piano estupendo abre la tapa y no hace nada y todo el mundo como... Claro, el primer minuto alucinas el segundo ya empiezas a a mirar alrededor y tal y al tercero te das cuenta que hay muchos sonidos por ahí sí, que sí. es verdad y sí que sales transformado ¿no? yo creo que Son de esas piezas maestras que te transforman, el antes y el después, ¿no? Y esta pieza, pues bueno, explica tú si quieres. nada no, no, Bueno, a mí me interesaba trabajar con las texturas y ver eh, ver qué texturas o qué tensiones o quizá emoción se puede generar utilizando papel también, papeles diferentes. ¿A ah, qué lo que se estaba utilizando es en esta papel. pieza? Es mm -hmm papel de celofán no. o, o una cajita, o otro tipo de papel, pero puede ser cualquier otra sí, cosa. Ay, ¿Puedes otra vez eh, seguir un poco ahí tocándonos con la compañera? Bueno, la compañera. tenemos previsto tocar, si queréis tocamos un poquito ahora Total. Sí, sí. Total, y luego además, seguimos un poco hablando. Un poco. Sí, sí, sí. O sea, tenemos previsto como dos intervenciones que no son muy largas, como de unos, una esta primera de unos cinco minutos en directo y luego seguimos un poco comentando y después otra intervención un poco distinta y eso es. O sea, que ya que estamos, ¿no? Vamos a sí, sí, claro, sí, claro, ¿no? todo claro, en vivo claro, y en, en directo. directo y además sí, eh, por sea, las propias será. autoras y por pues y es y la, contándonos un la poco magia todo. Del directo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí y un poco abriendo nuestros oídos a, a nuevos a nuevos a nuevas sensaciones, sí, exacto, a nuevas exacto. vivencias, a, a nuevos a nuevos coloridos. Eh, bueno, qué hacemos? Vamos ya directamente Sí, sí. Mira, vamos a hacer igual hacemos algún ruidito antes por lo de la prueba de sonido que no nos ha dado tiempo a hacer. Pero ya os avisamos cuando empezamos, ¿eh? Sí, nuestros compañeros Esto están preparando. Esto es como si estéis afinando instrumentos. Como si estamos en, en un escenario y lo estáis viendo todo en directo como afinamos todos los secretos de cocina. Sí. También hay una tablet que aquí la gente no se crea que solo es una caja de <risa> Hay ah, una tablet también, hay una tablet, <risa> una caja Pero de Yo vengo con zapatos. Una, con una guitarra que tengo mucho cariño que es una vation americana que me regalaron y tal y ella viene con Doria viene con una caja de zapatos de cartón con unos micros de contacto, ¿no? Dentro de la caja y una y está amplificada y con una una iPad. Y yo vengo un poquito amplificada también con un no especificado muy chiquitín como de bolsillo más sal. Y, aquí, y con un arco también, yo toco con arco la guitarra y vamos a ver qué sale por aquí, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió lo del arco? ¿Es algo que, que querías bueno, hacerlo? Bueno, se ha hecho muchas veces, ah. ¿no? Pero justo Loria me, me regaló un arco que tenía ya por ahí, ¿verdad? Y empecé a jugar con él y, y ahora ya no puedo ir <risa> La mujer del arco. <risa> bueno, pues si queréis empezamos ya, ¿no? Venga, ah, pues ánimo. Bueno, estupendo, sí. Oye, pues eh... sin palabras, <risa> sí. sin palabras con esto, vamos, sí. ha quedado, a mí de, de tal formas sí, me ha gustado, eh, curiosamente, o sea, sí, no, sí. no digo que siempre me gusten las cosas, que pero creo que tenía como mucha sensibilidad y me ha, me ha impresionado la caja de zapatos, a, a mí también, yo estoy eh, también alucinando, porque además eh, pasaba las manos casi, casi levitando, o sea, realmente ni las tocaba, se notaba como un, una especie de, no sé, de, de sensación como de, de magia sí. ¿eh? y tocando una cosa que luego se oía como las texturas, es que además parecía, claro, verlo en directo tiene tiene otro otra fuerza, ¿no? Pero impresionante, me ha gustado, me ha gustado. Sí, yo no sabía que el papel, o en este caso el cartón, daba esos sonidos no tan... No sé, a veces son secos, otras veces un poquito más... A veces parecen como una puerta que se está abriendo y... Sí, era inquietante sí, en algunos entonces, momentos, sí, sí. también era era emocionante claro. en alguna forma, sí. Antes de utilizar... Has dicho que te, te gusta lo que es las texturas de los papeles, ¿no? El sonido... ¿Has util, has aprobado algún otro tipo de material aparte del no, papel? No, sí, pero bueno en realidad el micro de contacto potencia mucho, sí. esto que te hace todo el trabajo sí, no ya, te hace, pues, el trabajo lo hace uno ya exactamente pero ya pero sí, sí he utilizado otras cosas ¿como cuáles? cuenta, <risa> ¿no? no sé, pues era todo el mundo pues cosas que te vienen a mano, una copa cristal, mm. metal no no, siempre madre. ha sido la que traía las cosas más extrañas Lorea traía pues instrumentos que se fabricaba ella, con un tubo, con un bote de no sé qué. O sea, los demás igual íbamos con nuestros instrumentos normales, tocando igual diferentes maneras, pero ella solía traer cosas muy raras, siempre se inventaba cosas, siempre se ha de inventarse. Incluso para las escenografías, en el primer concepto que dimos, hizo una escenografía alucinante, que era todo con botellas de de agua de esas azules mm -hmm. y con luz por detrás que era precioso. No sé tú ¿qué, qué movida se montó para que no la vieran mucho la cara porque quería pasar de strangers. Ah. y entonces se montó una historia y una escenografía impresionante, sí. la verdad es que, que Vuestros sí, conciertos bien? cuánto duran? Son son de una hora, dos horas. No, una hora no llega. No llega una hora. No, pueden ser A ver, estos conciertos, la verdad es que no estamos muy acostumbradas a la gente a, a escucharlo. Entonces, incluso la gente que, que estamos más acostumbradas y que vamos a todo lo que hay por ahí y tal, son conciertos que, hombre, yo creo que un tiempo... El tiempo lo pones tú muchas veces, a no ser que tengas un grupo delante y otro detrás, pero normalmente de 30 a 40 minutos es así como lo... 40 minutos está muy bien, puede ser 50 y ya, yo creo que con 50 ya lo has dado, ya está o sea, ya te puedes puedes parar y luego igual dar otro set pero un set de 40 minutos está bien sí. está que bien. no es para hacer un concierto de dos horas no, no, no yo no, no lo veo pero bien. es que imagínate un concierto de dos horas de, de lo que más te guste ya. pues es un poquito depende del ambiente, el entorno Ten en cuenta que esta música es muy sutil, en, en ocasiones es sutil, entonces te requiere mucha Bien. atención. Eh, uh, no es como estar tomándote una copa y charlando. Perdón momento, ¿se está acoplando o algo? A ver, si sí, ese ruidito es que claro, como aquí tenemos muchas cosas retronómicas, ahora sí. El, ya está. ¿Este lo ¿Ya está? Sí, ya está. Ah, vale. Se estaba acoplando algo y claro, eh, estás usando en directo. ¿Puedes el amplificador de... De Lorea uh -huh. Bueno, eso que te digo Que por ejemplo Igual otros tipos de conciertos En lo que te puedes tomar una copa Y charlar y tal Y que la música está de fondo Pues puede durar más Pero esto que te requiere mucha atención Mucha concentración Pues pues sí que no puede ser muy largo Para mi gusto ¿eh? Sí, sí Como 30 o 40 minutos Yo creo que está eso Es más o menos lo que tocamos ¿no? uh -huh. Por ahí y ahora qué nos vais a tocar bueno ahora vamos a tocar de otra manera diferente, vamos a hacer una improvisación libre eh, en este caso yo voy a seguir, bueno en este caso anterior yo no he tocado con el arco pero ahora creo que sí me... ya veré no sé eh, y yo hemos improvisado muchísimas veces juntas pero hacía ya unos mesecitos que no improvisábamos hemos estado ensayando un poco Y se nos ha ocurrido hacer otra cosa. Yo sigo con mi guitarra y ella está con el iPad. Y vamos a ver qué sale por aquí. ¿Qué tal se oye? ¿Qué tal se eh, ver, oye? Sí, se oía, se oía bien, ¿eh? Cuando habéis bien? puesto los micrófonos y para... Este yoga lo giro un poquito... Bueno, no sé. Ah, bastante así. Pues entonces queréis que empecemos otra por otra, sí. Y después ya nos contáis también dónde es el próximo concierto que tienes, Laura, o sea, yo no, no sé, por ahora no tengo previsto nada. aquí la compañera sí, son, Yo tengo muchos muchos. muchos Espera, no Con el grupo siempre bueno y y estoy preparando varias trabajos con músicos de músicos y compositores no idiomáticos. Eh, con partituras de estas que no son pentagramas y tal y bueno, sí, tengo muchos muchos proyectos. Yo ahora casi me dedico solo a la música. La verdad. A ver cuando empieza a ver el color del dinero. Exactamente. <risa> <risa> Yo, <risa> esperamos todos. Yo estoy preparando... En Sarian van a realizar Gaubeitequia el 10 de diciembre. Y, vamos a hacer una cosa. Luis y yo vamos a hacer un taller de pintura pero además de eso Luis está haciendo un vídeo que vamos a proyectar ese día y haremos una exposición y lo que estamos recogiendo es eh, es para San Francisco, Zavala y entonces para la zona y en el barrio me parece a mí que a la hora de hacer el taller utilizo colores y se me ocurrió que era importante eh, igual es pobre en muchas cuestiones ese barrio pero es rico en otras cosas por ejemplo en lenguas uh -huh. y entonces lo que estamos haciendo es recoger entre la gente del barrio eh, co como dice en su lengua materna los colores primarios o secundarios no, y secundarios y entonces estamos haciendo ese trabajo estamos recogiendo preguntando a la gente del barrio y que lo escriban uh -huh. estamos recogiendo sobre el papel para que lo escriban Y luego les ponemos ese día, recogemos eso, hacemos un vídeo y lo proyectamos. Proyectamos una cosa que hayamos recogido que será una cosa fragmentada, un fragmento mínimo de la realidad del barrio. Y luego también queremos proyectarlo contra una zona, como decimos en Miloagarte aquella otra vez, contra árbol, contra no sobre una, contra una pantalla, de tal manera que las imágenes que hayamos recogido nosotras se queden fragmentadas. ...más fragmentadas aún... ...para constatar pues que las realidades... ...que nosotros estamos percibiendo... ...o recibiendo no son más que una mínima... ...una mínima parte, parte sí, de, sí. La, de lo que ocurre... Muy ...y muy eso es lo que estamos trabajando... ...qué bonito, no muy sabía. interesante... ...sí, eh, viernes, y estamos... ...calladito te lo tenías... <risa> ...no, pues que es, que es una cosa que estamos haciendo sí, sí. ahora... ...hace bueno. muy poco... ...y entonces nos estamos encontrando con cosas interesantísimas... ...porque la gente del barrio... ...por ejemplo, igual habla la lengua de su madre, pero sí. no se acuerda cómo se dice el azul en la lengua de su madre, porque a la hora de estudiar, estudiaba en francés mm. o en portugués o en otra lengua, y sabe escribirlo en esas lenguas, pero no en la lengua materna. Y es, y es muy interesante. Y es capaz de hablarlo, pero no saber, por ejemplo, de qué color. No sabe digo, por, eh. no sabe escribirlo, escribirlo, ok. No sé escribirlo. ¿Y cu cuántas lenguas, más o menos, se puede hablar por esa zona? Muchísimas. Es, sí. es, bueno, hemos Qué empezado el trabajo, ¿eh? Sí, sí. Hemos empezado el trabajo. El otro día, al lado del estudio, hay un, un chaval ideal, majísimo, que se llama un Tierno, como Galván, en, pero en su lengua. Y entonces, él habla dos lenguas. Bueno, aparte de las lenguas de transmisión de culturas, sino la lengua de su madre, que es... Eh, Eh, bueno, el, el, el solo dos lenguas de casa Esa. Sí, sí Más las que sean sí. No sé, bengalí, eso suahili, sí. otras, muchas, muchísimas o sea. Aparte de árabe, claro Sí, sí, claro Y, ¿Y castellano y lusquera? que lusquera una persona que viene aquí, por ejemplo, de Guinea Bissau Habla el idioma de su tribu Vale, ese es uno el idioma de su, del pueblo o, de, o del país, que es el criol, más luego habla el portugués, ya son tres, ya viene con tres, más luego viene aquí y habla el castellano, entonces cualquier persona de África, te digo que casi habla cuatro idiomas, tres fijo, y cuatro posiblemente, o sea... Por persona te estoy diciendo sí, sí, Y sí. si encima aprende euskera un poco O habla francés o que Porque hay muchos España. Que imagínate que se ha ido a Francia A vivir una temporada Y habla francés, se defiende perfectamente francés Y tal, pues ya son cinco idiomas claro. Alucina Y nosotros para hablar en inglés nos cuesta Y luego dice que No son cultos, me hace gracia Esta gente es cultísima Porque ya solamente hablar Tres idiomas a mí me parece ser culto. Sí, bueno, ¿no? yo voy a decir que las personas que no hablamos más que un idioma también podemos ser cultas. También, ¿eh? también. Ah, vale. ¿Y tú sobre todo? <risa> Bueno, era por un poco por, por también verlo... Hay personas gestión, que somos unas zopengas con los idiomas. Pero digo por verlo desde otro prisma, claro, porque claro. contemplemos a esta gente Entiendo de otra personal, manera. Claro, con otra. Riqueza, pues, y aparte que claro. han viajado mucho. Hay gente que no ha salido de aquí, de, de Bilbao, me caché la uh -huh. mar. Esta gente ha viajado y saben mucho. Joder. Sí. Hay, por eso el proyecto este que está comentando Lorea. Yeah. Que muy, muy interesante me parece oh, Me parece interesantísimo pues, a mí también, Pero es que me parece interesante nueva no idea de principios de lo, que me, lo que me estoy encontrando claro. Y Luisa, Luisa, Luisa Montes Que también estamos haciéndolo juntas Nos hará un vídeo magnífico Lo proyectaremos Y podéis venir 16 de septiembre Al Muelle de, no, de Marzana diciembre. De diciembre, perdón De diciembre de... Perdón, ¿Dónde? De 7 a nueve, o sea, en el Muelle de Marzana. En el Muelle Marzana. El Muelle Marzana es la tercera escalera. Sí. Venís, si queréis. Ah, en Muelle de Marzana. Eh, pondremos pinturas y cosas. Loguea, no es por interrumpirte, yo le llamo Loguea para darle un toque francés. Loguea. Que ha venido nuestra compañera Puerto y ya que ha venido ah, le vamos a tocar un concierto. Lo último ya, que tenemos unos minutines y ya... Exactamente, dedicada para nuestra Tamis Para nuestra... Temis. ¿Nuestra? Temis. Tamis ¿Qué vis? Temis, temis, Temis Temis, ah, y ah, luego me criticas a mí que, yo, que todos tenemos nombres aquí Que yo soy Tunk en el mundo de la música y aquí también hay tema, ¿eh? Aquí hay tema para todo <risa> Mira, la única que se ha dado cuenta es que me he cortado el pelo Muy ¿Has bien, visto? Mamá. Me quiere mucho pues que sí, no sé. La quiero mucho Bueno, vamos Mira, lo ¿Qué vas a tocar? Vamos a tocar un tema que no le hemos puesto nombre, ¿no? Le podemos llamar azul. Blue. Es Agili. ¿Qué es Agili? ¿Cómo se dice? Me tomáis otro día. Vale. ¿Tú okay. <risa> <risa> <risa> estás preparada? Uh -huh. La terminación ha sido impactante. Pues la que sí, tiene que ir en misterioso esto, ¿eh? Te deja un poco con el alma en vilo. Sí, Pate, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar un poco? A mí también me pasa, ¿eh? O sea que me deja así también. En diferente estado a como empecé, ¿no? Mira, pues. Eso me ha costado, a mí, yo no sé cómo te has sentido tú A mí me ha costado un poco empezar ¿eh? Pero luego ya estaba cogiendo sí, ya, sí. Me he calentado un poco ya y es que es complicado? ¿Colaboras no. también con alguien más? No, no, yo no, de la música Inchania y con, con María, María. Solamente. O Sola, Ajá. pero Sola para mí Para ti ah, bueno, y, no para tí, y para el montón de gente Que te estuvo viendo en Bilbao Arte, en la Rascito sí. ah, Que ah, tuviste bueno. un éxito no. Apoteósico, bueno, bueno yo me, no, no. me lo pasé pipa, porque había gente, era había varios grupos, entonces eh, veías ahí pues unas mesas llenas de cables y de todo, botones, no sé qué, los otros anteriores a Lorea, y de repente esa Lorea con la cajita esta de zapatos en la mano, yo casi me muero, digo, esta es Lorea, Loguea, esta es Lorea, o sea, Nada de aparatitos, la, la cajita de zapatitos y ya está. Qué bien, que lo puede llevar a cualquier lado, claro que sí. Perfecto. Así no, le suje la inspiración, ¿no? Perfecto, sí, pero me pareció perfecto. que eso, que todo depende de cada uno, ¿no? De... Sí, claro. Está muy bien. Bueno, pues ya nos tenemos que marchar y despedirnos. o que ha sido mi grato, se me ha pasado muy rápido, fíjate. A mí también. Pues nada, para... Pues lo agradecemos mucho, Lorea. Nace, mucho. Gracias, Marcos. Sí, sí, muchísimo. Por... Sí, no. sí, la finalidad de cerros siempre lo hace ameno. Exactamente. La finalidad de cerros siempre lo hace ameno. Bueno, <risa> pero vosotras también sois muy amenas, la verdad, ¿eh? Sí. Pero el a... también lo pasamos, muy Pipa, bien, sí, sí, sí, sí. Montamos una... Oye, por cierto, quiero que me hagas una foto un otro día. Totalmente. Bueno, quiero... tengo que despedir, deciros que mañana se repite y el domingo también y hasta el próximo viernes mañana, oh. mañana, el domingo, no el lunes creo que oh, el, el lunes, momento, el lunes. Y, re sí, sí. y recordar el simposio de la renta no, básica si que es claro. en la Facultad de Economía y Empresas de Bilbao en San Rico, en el Aula Magna desde las 9 hasta las 12